Eh, para hablar del tema, lo saludemos a Marcelo Giró, que es eh, integrante de la Asamblea por el Agua Mendoza. ¿Mm? Eh, Marcelo, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a, a ambos Luises. Bueno. ahí mu estamos. Muchas gracias por atendernos, Marcelo. Eh, para poner en situación eh, el, el tema, en la semana el, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó eh, proyectos de exploración eh, minera ...en la zona de Malargüe, ¿no, eh, Marcelo? Sí, así es. Sí, eh, y, eh, sí. Y, y hay temor, digo, para completar, ¿no? Hay temor en La Pampa porque eso siempre abre la posibilidad de que... ...haya alguna afectación a lo que es el río Colorado... ...con este tipo de explotaciones. Eh, Coméntenos un poquito. Sí, efectivamente. El Mier... A ver, el, ya hace a comienzos de mes el Poder Ejecutivo aprobó eh, envió cuatro proyectos de ley a la legislatura, eh, uno de los cuales justamente es el referido a la segunda fase del Distrito Minero Malargo Occidental II, ¿no? eh, que son 27 proyectos de exploración, como bien decías, eh, en la todos ellos en la cuenca del Río Grande, que se suman a otros 34 proyectos también de exploración que ya habían quedado aprobados, este a fines año, a comienzos de este año por la legislatura, recordemos que en Mendoza por la vigencia de la ley 7722, los proyectos de minería metalífera tienen que ser eh, no basta con la aprobación del ejecutivo, sino que tienen que pasar por las dos cámaras de la legislatura. Claro. Es decir, eh, el miércoles pasado diputados ya le dio media sanción y ahora la, la, la, la segunda mitad, digamos, eh, que este en principio sería el martes 9. Eh, además de este proyecto de, de estos 27 proyectos de exploración aprobados en un, su, en un solo expediente son 27 declaraciones de impacto ambiental, todas ellas muy similares, salvo que eh, algunas tienen algunas cláusulas adicionales por encontrarse en zonas de ambiente periglacial y esto se relaciona justamente contra con la, la, el proyecto de reforma o de, o de recorte de la ley de, de periglaciales en un anunció inclusive ayer este la ministra la la la ahora senadora Bulrich, sí. ¿no? que había inclusive anunciado hace pocos días el presidente Milei y además de esos proyectos, digamos, está viendo un rechazo muy fuerte en la provincia y digamos eh aunque mal largo digamos nos queda para quienes vivimos en el norte allá un poco en el extremo sur y muchas veces los mendocinos lo tenemos un poco olvidado El repudio es generalizado y forma parte el rechazo a esos proyectos de Malargüe, porque el simultáneo eh, también se dio a pro media sanción a la ratificación, ya no de la exploración, sino de la explotación del proyecto megaminero San Jorge acá arriba, acá en el norte, en Los que ya había sido rechazado, digamos, por una abrumadora mayoría de la sociedad en el año 2011, eh, este que se está tratando ahora es un refrito de aquel, es prácticamente lo mismo y esa vez había sido rechazada por unanimidad, pero ahora, alarmantemente, eh, todos estos proyectos, estos cuatro proyectos de ley, salieron con una mayoría abrumadora, eh, tres de los proyectos salieron por 39 a 6, eh, incluyendo los 27 de exploración en Malargo, y de San Jorge por 32 a 13. Así que bueno, es bien, bien preocupante la situación, y eh, por supuesto como está en juego el agua de 13 de cada 4 mendocinos, el millón y medio que vivimos en el Oasis Norte. Bueno, esa movilización también acompaña el rechazo a los proyectos allá en Malargüe, ¿no? Eh, Marcelo, pero y en el caso de el proyecto en Uspallata, ¿qué implica, digo en cuanto a esto, ¿no? El, el lo que es la explotación de cobre y el uso eh, del agua. Bueno, el, el uso en cantidad no es tan extraordinariamente grande si lo comparamos con el caudal del río Mendoza, pero el gobierno de todos modos está tergiversando completamente los números. Es decir, ayer la salía la ministra de Energía y Ambiente, la ministra de la Torre, a cargo del área también de minería, eh, falseando completamente los datos a través de de de una salida suya por el uno de los dos principales canales de televisión, ¿no? Este diciendo, "No, pues que van a reciclar el 90%, así que no es tanto el agua que van a usar." Y además, lo cierto es que el caudal del arroyo El Tigre, de donde obtendrían el agua, eh, no eh, en muchos meses, sobre todo en invierno y ni hablar en años secos que está casi todo el año, no alcanza el caudal del arroyo para este abastecer la planta y menos aún eh, mantener el caudal ecológico mínimo obligatorio para evitar la destrucción completa del ecosistema social o arroyo no así que eh, se está engañando a la ciudadanía mendocina desde el desde el propio gobierno y eh y pero lo más grave es eh es la posibilidad de afectación de contaminación de las aguas subterráneas eh, de ahí en la cuenca de la ríos payata que pertenece a la cuenca del río mendoza por eso nosotros decimos que eh, además este este expediente y los informes presentados por la empresa, las consultoras que contrató y demás, eh, hay denuncias fuertes por parte de investigadores, por parte de, de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, por parte del CONICET Mendoza, de que eh, no está garantizado eh, la el que no vaya a producirse contaminación y hay incertidumbre sobre muchos aspectos eh, vinculados con el proyecto y con Eh, con la necesaria garantía de que no vayamos a sufrir las consecuencias, como decía para la calidad del agua de la contaminación con santop sobre todo una de las principales sustancias tóxicas que utilizaría el proyecto y la liberación de metales pesados al agua no eso la cuestión de, de, de los, la liberación de metales pesados a, través, a partir del depósito de colas de las escombreras este y, y demás este realmente es uno de los aspectos más eh preocupantes. Yo siempre trato de decir, ver, no soy catastrofista, no digo que inevitablemente, inexorablemente, eh, cualquier gran mina va a contaminar, porque bueno, no es así en el mundo, pero los riesgos son muy altos y las estadísticas, digamos, son bastante significativas, ¿no? Incluso luego el concentrado de cobre transitaría en 14 camiones diarios Eh, cargados con 30 toneladas de concentrado de cobre a la vera del río Mendoza rumbo a Chile durante 16 años. Estamos hablando de 80.000 camionadas este que se llevarían el producto y cualquier accidente de esos camiones que que cayera el río, como ya ha sucedido con, con con transporte de cargas pesadas otras veces y tendríamos un gravísimo problema de contaminación este del río que abastece Eh, a, la, a tres cuartas parte de la población y al principal oasis de cultivo bajo riego. ¿no? ¿Y en ese caso qué empresa está involucrada con la explotación de cobre? Bueno, en este caso se era, uh, en el proyecto anterior, digamos anterior casi igual al actual, era una empresa canadiense junior, peque pequeña, digamos, Core Mining, que eh, hace unos 10 años le vendió el proyecto a capitales estonio-rusos, de de Solway resources eh que luego bueno a ver los los propietarios eh, han salido de de Rusia a partir de la guerra en Ucrania y se manejan con ciudadanía israelí, pero tienen su sede social en Suiza y las sedes financieras en Malta y chipre no es una empresa que eh que tiene pésimos antecedentes este de violación de derechos humanos en Guatemala por ejemplo y de antecedentes ambientales en los diversos lugares del mundo donde tiene sus operaciones. No es una de las empresas más grandes del mundo, pero, digamos, es una empresa a escala mundial mediana, digamos, y con muy malos antecedentes. Así que, bueno, <ríe> otro de los temas de preocupación, ¿no? Uh -huh. eh, y en lo que tiene que ver con Malargue, la, la, la autorización para la exploración, ¿de qué de qué mineral estamos hablando? Bueno, eh, como se trata de exploración... Eh, y, e inclusive en algunos casos ni siquiera exploración sino apenas iniciar la prospección eh, no hay total pre, eh, precisión mm. pero en teoría en principio eh, la mayor parte de los de los yacimientos declarados y los proyectos serían para cobre y, y para oro ¿no? eh, por supuesto que siempre pueden aparecer otros otros metales dentro de esos de esos este, yacimientos donde donde digamos pueda haber otros eh, es, me, metales extraíbles eh, finalmente no pero esos son los dos los dos principales y, y se trata en todos los casos de proyectos metalíferos es decir no de minerales de tercera categoría sino de proyectos este, metalíferos mm. eh, tenemos que preocuparnos entonces por el río colorado yo creo que a corto plazo No es que vaya a producirse una tragedia, eh, aunque las actividades de exploración eh, son digamos son significativamente menos impactantes que la explotación propiamente dicha eh, tampoco es aceptable lo que suele decir el gobierno que en la que la exploración no se, no está totalmente carente de, de impacto sobre el ambiente de riesgo para el agua para el aire, para la flora, la fauna etcétera etcétera según el, según las versiones de las empresas y del gobierno es como si este como si me hiciera un asado en el jarrín, casi por poco, o instalar una... A ver, hay una analogía que suelen usar del consumo de agua equivalente a una pileta pelo pincho, ¿no? Y bueno, no no, no es tan así, y puede haber derrame de este de, de, de sustancias al suelo que vayan a terminando yendo a parar al agua, ¿no? pero eh y el, es verdad que el consumo no es tan extraordinario, pero el tema es que ya estamos hablando de 34 proyectos ya aprobados hace unos meses, más estos 27, más otros 71 más que el poder ejecutivo ya está empezando a a evaluar eh más el Cerro Amarillo, eh Las Choicas, la, el Burrero y La Adriana, otros cuatro proyectos previamente aprobados, ya estamos hablando de más de 100, bastante más de 100 proyectos. Este dentro de la cuenca del río grande y de los cuales algunos pueden llegar luego a pasar a explotación no claro. entonces allí sí que eh, tanto en cantidad este de agua como sobre todo de la calidad para el río grande y por ende del Colorado este creo que eh, es inaceptable la postura por parte del gobierno mendocino. De que sostenidamente ha repetido, como también lo hizo para Potasio río Colorado, para los proyectos de, de, de fracking por parte de IPF muy cercanos al río o del proyecto proteuelo del viento o del proyecto de, de megacentro de esquía inmobiliario del azufre, que bueno que a ver la cuenca es Mendocina este, y que Mendoza tiene derecho a, a utilizar el agua como, como desea y que no tienen por qué en La Pampa andar inmiscuyéndose, metiendo las narices en, en lo que se refiere a los recursos naturales de los cuales es propietaria Mendoza. Sí. La cuenca, sin lugar a dudas, que es interprovincial, y a nosotros como mendocinos que estamos aguas arriba, nos corre, eh, digamos, si bien a, a, obviamente le corresponden derechos a la provincia de Mendoza, es absolutamente inaceptable la postura arrogante que demasiados dirigentes mendocinos tienen respecto de una cuenca eh, interprovincial compartida, y nosotros desde las asambleas mendocinas por el agua pura y los movimientos socioambientales en general decimos que el agua no reconoce fronteras. Cuando cruza un límite interprovincial, una línea trazada en el mapa, a ver, eh, el agua ni se entera, este, y las poblaciones este, tienen derecho a uno y otro lado de gozar de, de sus bienes comunes en, en cantidad y calidad, ¿no? ¿Y ahí, Marcelo, en ese caso el COIRCO debería intervenir? Por supuesto, y de hecho es parte de lo que nosotros hemos digamos, eh, acompañado, eh, digamos, a, apoyado, cada vez que, que el Coirco ha querido hacer valer eh, su figura como autoridad, digamos cada provincia con su representante este ...como ámbito de negociación y de acuerdo... ...y de, y de estudio profundo de las realidades del agua y del río... ¿no? Eh, y, ...y por ejemplo, recordando eh, cuando fue el caso de, Portesuel de, de la, la mega represa Portasuelo del Viento... ...que afortunadamente finalmente por fin se, se, se dio de baja en función de un laudo presidencial... ...pero nos resultaba inadmisible y, y absurdo además cuando el gobernador Suárez por aquel entonces decía, bueno, si si la Pampa sigue poniéndose en dura, entonces nosotros eh, vamos a evaluar eh, salirnos del Coirco, denunciar el Tratado de del Río Colorado y salirnos del Coirco. Bueno, eso eso implica simplemente eh, no eso no le quita responsabilidad a, a Mendoza y hubiera terminado eh, en algún litigio en la Suprema Corte de la Nación donde Mendoza hubiera llevado todas las de perder. Entonces, en vez de negociar Bueno ir a directamente a la justicia y y terminar perdiendo y y los mendocinos terminar perdiendo los mil y pico millones de dólares que Suárez pretendía enterrar en un elefante blanco como era aquel proyecto así que bueno ojalá eh, volviendo a, a, a la cuestión inicial de, de, de los 20, de estos sí. 27 proyectos de exploración nosotros este y muchísimos mendocinos junto con el repudio al proyecto San Jorge que nos está amenazando acá en el Nordeste, ya vamos a estar también eh rechazando este que la legislatura dé la sanción final a los 27 proyectos allá en en Malargüe y probablemente en caso de que así suceda porque al gobierno le dan los números este en la Cámara de Senadores para para que su alianza oficialista imponga la aprobación, este es posible que además de judicializarse Eh, el caso del proyecto San Jorge también vaya a la justicia eh, lo, la, la exploración de aquellos 27 proyectos que, y, y con esto olvidaba algo importantísimo eh, el propio municipio de Malargue y el Instituto Argentino de Nibología y Glaciología dictaminaron en, en sus dictámenes sectoriales, eh, pidiendo al gobierno que rechazara una buena cantidad, en el caso del Elianigla, 18 de los 27 proyectos por encontrarse total o parcialmente dentro del ambiente periglacial y por lo tanto violando eh, la, ley na, la ley nacional 26.639, que es la que ahora justamente eh, el gobierno nacional, digamos, instado por eh, las, de, las provincias de San Juan y Mendoza, pretende ahora modificar eh, en los proyectos que vayan a, a ingresar en diciembre bien eh, marcelo gracias por estos minutos y estaremos eh, atentos por supuesto a este tema porque eh, lo amerita no es está en riesgo la, la calidad de, de nuestros ríos del trogua gracias tal cual tal cual sé que al contrario muchas gracias a ustedes y bueno a disposición este como siempre y bueno un abrazo grande a, a todo el pueblo a la audiencia y al pueblo pampl